Bienvenidos a todos y a todas un día más al magazine Berrión, Berriozar y Riatia en el 100.8 de FM. En el 100.8 de FM en el dial, aunque también nos podéis escuchar a través de internet en el GuskyPlaza.net. aunque tenemos que decir que estamos teniendo algunos problemas con nuestro streaming para poder eh, pues, eh, ofreceros este programa y toda la programación, toda la parrilla de Berriozar y Riatia a través de internet. Nosotros vamos colgando todos los programas, eh, todos nuestros programas en GuskyPlaza.net, pero la opción para escuchar la radio en directo está desde ayer nos está dando algunos problemas así que pedimos disculpas eh, intentaremos solucionarlo lo antes posible Bien, y ahora a lo que vamos, a todo lo de todos los días, eh, la previsión eh, meteorológica, ahora mismo tenemos eh, una temperatura de 0 graditos en Berriozar, tiempo o cielo nublado y parece que así seguirá durante todo el día con temperaturas que oscilarán Entre los 8 grados bajo cero de mínima y los 3 grados de máxima. Durante el sábado y el domingo parece que el cielo estará despejado, aunque todavía tendremos temperaturas bastante frías. Eh, unas mínimas de 9 grados bajo cero el sábado, eh, de 7 grados bajo cero el domingo y máximas que rondarán los 0 grados. Y el de hoy también será un programa bastante musical, puesto que si esta misma semana el, eh, hablábamos eh, sobre la eh, coral El Carrequín, que hacía su vigésimo quinto aniversario, eh, hoy nos toca hablar de la banda de música Doñua de Berriozar, que también cumple 25 años. Zorionak, pues eh, a toda la banda, a todos los integrantes pasados y presentes de la banda, que Cumple años y tendremos con nosotros a su director para contarnos toda la actualidad y lo que piensan hacer durante de los próximos meses para celebrar este 25 aniversario. Y siguiendo con cuestiones culturales, daremos un repasito a la agenda cultural editada cada mes por el ayuntamiento y veremos qué eventos de interés tendremos para las próximas fechas. Aunque además de todo eso tenemos muchos más asuntos que tratar, como siempre, en nuestro informativo en el que hablamos de las noticias de Iruñerría, de la comarca de Pamplona y también, como no, de Berriozar. Así que permaneced al otro lado del dial porque nosotros vamos a empezar. Comenzamos nuestro repaso a las noticias eh, más destacables de Navarra, hablando de economía. Banca Cívica plantea reducir en 1.480 trabajadores la plantilla y cerrar 156 oficinas. Banca Cívica es lo que planteó ayer a los sindicatos en la reunión de la mesa laboral. El cierre de 156 oficinas y la salida de 1.480 personas, según indicaron el conjunto de los sindicatos. Mientras que la entidad dejó claro que se sigue negociando y que cualquier medida que se adopte se tomará con el consenso de la representación social. La reducción de personal y cierre de sucursales se enmarca en el objetivo de la entidad de cumplir con las exigencias del Estado para devolver la ayuda pública procedente del FROB, que asciende a 977 millones en el caso de Banca Cívica. Con este recorte, la entidad pasaría de 7.827 empleados con que cuenta en la actualidad... A 6.347 y de 1.415 sucursales en 35 provincias a 1.259. En una nota interna, remitida a los casi 8.000 trabajadores de Banca Cívica por parte de todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación, es decir, Comisiones Obreras, UGT, ELA, LAB y CGT, las centrales califican la propuesta de infame y explican que en la reunión de la mesa laboral celebrada ayer el plan de negocio de la entidad hace necesario el cierre de 156 oficinas, como ya hemos dicho, y la salida de casi 1.500 personas. Por su parte, fuentes de Banca Cívica aseguraron que las negociaciones de la mesa que se constituyó esta semana continúan y que no hay adoptada ninguna decisión definitiva al respecto. y os hablamos ahora de un rifirrafe entre la izquierda Bertale y Yolanda Barcina a cuenta del quinto centenario de la conquista. El portavoz de la izquierda Bertale, Luis Moreno, respondió ayer en Pamplona a las declaraciones de Barcina en las que se mostraba favorable a celebrar la conquista del Reino de Navarra en 1512. Así, Moreno destacó que la obsesión de Yolanda Barcina y UPN contra la cultura, la lengua y las tradiciones navarras les llevan en algunos casos al ridículo más extremo. Palabras eh, literales de Che Luis Moreno eh, entre los ejemplos Que citaba Moreno, eh, citaba el de perseguir las sicurriñas, prohibir los solenceros o negar la existencia de Euskal Herria. Moreno añadió que sorprende que Barcina vaya a celebrar que Nafarroa fuera conquistada a sangre y fuego hace 500 años, mientras colectivos de ciudadanos van a denunciar expresamente que desde entonces los navarros no han podido decidir sin injerencias su futuro. En este sentido, preguntó a Barcina si está dispuesta a aceptar lo que libremente decidan los navarros sobre su futuro, destacando que el debate no radica en la legitimidad histórica que ningún Navarro duda que tengamos, sino en el respeto al concepto democrático sobre el derecho a decidir y aceptar lo que la ciudadanía navarra democráticamente pueda decidir. Y una noticia que nos llega del Parlamento de Navarra, aunque afecta parcialmente a Berriozar. Roberto Jiménez preguntó a Xavier Lassa, eh, parlamentario de Navarra Bay y alcalde de Berriozar, si es de los que vienen de la ETA o de los que estaban en la democracia. El vicepresidente primero del gobierno foral, Roberto Jiménez, expresó ayer sus dudas acerca de si el parlamentario de Navarra alcalde de Berriozar y miembro de Aralar, Xavi Lassa, es de los que vienen de la ETA o de los que estaban en la democracia. Jiménez hizo, hizo este desafortunado comentario que recibió el reproche cuasi generalizado de la Cámara en forma de murmullo cuando respondía a una pregunta que le había realizado el aforado de Navay e integrante del PNV, Manu Ayerdi, en relación con el impacto que puede tener en los ingresos fiscales de 2012 el menor crecimiento económico de la comunidad foral. Eh, Jiménez eh, trataba de explicar que, como defensor de del estado del bienestar, hay que mantener un alto nivel de ingresos, pero algunos no quieren ni reducir gastos ni incrementar ingresos. Al hilo de esta argumentación arremetió contra la pluralidad y diferencias de criterio que ex existen en algunos temas dentro de los partidos que componen a Fahrabay. Y dijo lo siguiente, el PNV no sé, pero dentro de su grupo como están de todo y algunos hablan de unas cosas y otros de otra estaba diciendo el también secretario general del PSN cuando Pachi Zabaleta le contestó desde el escaño en tono jocoso yo soy de Chacón. Jiménez creyó que el comentario lo había hecho Xavier Lasa y le replicó de inmediato somos del mismo partido señor Lassa, usted no sé de cuáles si es de los que vienen de la ETA o de los que estaban en la democracia La frase de Jiménez, totalmente fuera de contexto, tuvo su recorrido en Twitter, donde el parlamentario de Navay, Juan Carlos Longas, escribió que ha sido indecente, ni procedía ni las era quien le interpelaba ni nada aunque personal aunque ataque personal gratuito Y esta noticia nos ha servido para dar comienzo a las, eh, al bloque de noticias sobre Berriozar. La comparsa de Gigantes y Cabezudos ha organizado un taller para preparar los trajes de chacho de cara a carnavales. Un año más, la comparsa de Gigantes y Cabezudos ha vuelto a organizar este taller para ayudar a todo el que quiera a preparar su traje de chacho para participar en el desfile de, de carnavales. La cita será el próximo sábado a las diez y media en el gimnasio del Colegio Mendialdea. Los organizadores han anunciado que también se ensayará el baile de Cholín. Habrá sacos a disposición de todo aquel que lo necesite. Y la Cámara de Comptos asegura que el ayuntamiento de Berriozar está en una buena situación financiera. El presidente de la Cámara de Comptos, Elio Robleda, instó ayer en comisión parlamentaria a reflexionar sobre el modelo urbanístico de los ayuntamientos de Burlada y Egües al considerar que, pese a no ser ilegal, genera una clara opacidad y dificulta el control y la transparencia. Robleda señaló además que los ayuntamientos de Tudela, Burlada y Barañain se encuentran en una situación financiera delicada. Los de Ansoin. Falla y Villaba presentan un grado menor de preocupación, mientras que los de Berriozar, Hues y Cizur Mayor están en una buena situación en cuanto a su sostenibilidad financiera. Y seguimos con novedades en torno al caso de Ernesto Prat, el Tribunal de Po decidirá el próximo martes sobre la euroorden de entrega eh, Prat compareció el pasado martes ante el Tribunal de Po que examina la euroorden cursada en su contra. El Berriozartagria, de 33 años, estuvo arropado en el tribunal por parlamentarios de Bildu y Navay. En concreto, se desplazaron hasta Po los portavoces de Bildu, Bacarcho Ruiz y Mayorgar Ramírez, y los representantes de Navay, Asun Fernández de Garayalde y el alcalde de Berriozart, Xavi Lassa. En la vista, el fiscal general Dominique Yeol defendió la entrega de Prat argumentando que la euroorden en su contra es detallada y clara. Yeah. Añadió que Ekin, organización con la que se vincula al Berriozartagria, era una estructura ilegal encargada de difundir las directrices de ETA. El Berriozartagria negó las acusaciones en su contra y su defensa pidió al tribunal que no acepte la extradición. La abogada Marichu Paulus Basurko señaló que las imputaciones se basan en las declaraciones policiales realizadas por varias personas que denunciaron haber sido torturadas durante la incomunicación. El Tribunal de Po decidirá el próximo martes sobre la euroorden cursada contra Prat, que se encuentra encarcelado desde que fue detenido a finales de enero en Urruña. Y como hemos comentado al principio, la banda de música doñua organizará varios actos musicales durante todo el año para celebrar su 25 aniversario. Este año la banda de música de Berriozar celebra su 25 aniversario y lejos ha quedado ya aquel primer concierto celebrado en el año 1987 en la Iglesia San Esteban con eh, aquellos primeros 12 componentes. A pesar del tiempo transcurrido, siguen con la misma ilusión que quienes fundaron la banda y prueba de ello son los Los diferentes conciertos que van a realizar durante este año para lo que invitan a todo el vecindario a acompañarles en todos ellos. La primera cita tendrá lugar este mismo domingo día 12 a las 6 de la tarde en la Escuela Mendialdea. Y seguimos adelante con una propuesta, unos cursos gratuitos para jóvenes desempleados. El objetivo de estos cursos subvencionados al 100% es cualificar y mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo con baja cualificación. Se les se realizarán perdón, acciones de formación profesional y prácticas profesionales no laborales en empresas con la coordinación del Servicio Público de Empleo Estatal. Se ofertan 14 cursos dentro de las tres especialidades siguientes. Atención sociosanitaria en instituciones sociales, atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio y actividades administrativas en relación con el cliente. Hay plazas limitadas y se requiere que cada curso tenga apuntados o apuntadas un mínimo de 15 alumnos y alumnas. Estos cursos están dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad y a cursos con prácticas profesionales laborales no retribuidas en empresas, en sectores que, a la crisis económica están mostrando un crecimiento de empleo. Quienes quieran recibir más información en torno a estos cursos gratuitos para jóvenes menores de 30 años desempleados eh, pueden llamar al teléfono 913-756606 913-756606 o bien eh, acudir a las oficinas centrales del Ayuntamiento de Berriozar de 9 a 1 y media del mediodía. Bien, y para concluir con nuestro bloque de noticias ofre os ofrecemos los encuentros que disputarán los diferentes equipos del Berriozar Club de Fútbol. Así el equipo de Primera Regional de Fútbol Masculino se enfrentará al Beticozcor el domingo a las 12 y media del mediodía aquí en Berriozar. El equipo juvenil tiene descanso este fin de semana, no así el cadete A que tendrá como rival al Inter de Pamplona el sábado mañana a las 10 de la mañana en Tajonar. El cadete B se enfrentará al Internacional a las 11, el día 11, perdón, mañana sábado a las 12 y cuarto del mediodía en Berriozar, mientras que el infantil A tendrá como rival también al Internacional mañana sábado a las 10 y media en Tajonar. Pues el infantil B se enfrentará al Ondalán el sábado a las 11 menos cuarto de la mañana aquí en Berriozar. En cuanto a fútbol femenino, dos de nuestros equipos, el regional femenino y el de Boscos, tienen descanso. No así el equipo de fútbol 7 femenino, que se enfrentará al Izarria el sábado a las 12 y media del mediodía en Berriozar. Y en fútbol 7 masculino, eh, sabéis que tenemos cuatro equipos, A, B, C y D. El equipo de fútbol 7A se enfrentará al Carmelitas el sábado a las 9 y media de la mañana en Berriozar. El equipo de fútbol 7B tendrá como rival a la Icastola San Fermín. El sábado a las 10 de la mañana allá en la Icastola San Fermín de Cizur, el equipo de fútbol 7C se enfrentará al Don Esteve el sábado también a las 11 y cuarto de la mañana en Berriozar, mientras que el equipo de fútbol 7D tendrá como rival al San Ignacio la, el día 11 a las 10 de la mañana aquí en Berriozar. Por último, destacar que los equipos de futbito de nuestro pueblo, todos los equipos del Berriozar eh, Club de Fútbol, tendrán descanso este fin de semana. Esto ha sido todo en lo que respecta a las eh, noticias del día, nuestro bloque informativo del día. Ahora os dejamos con un poquito de música y volvemos enseguida. corales, voces que relajan. Sonidos corales, a cargo de Coral, el Carrequín de Berriozar. Martes de seis y media, siete y media, en tu dial 100.8 de Radio Berriozar y en egutkiplaza.net. Educación en Euskera en Berriozar, el modelo de opción de futuro. Ahora es el momento. Matrícula abierta del 6 al 13 de febrero. Ayuntamiento de Berriozar, Servicio de Euskera. En el año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy... Buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurera Betis.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 Euskal Música, tu cita con la música local. Bien, y seguimos adelante en el Magazine Berrión. Estáis escuchando el 100.8 de FM eh, o por internet www.guskiplaza.net. Y con nosotros tenemos eh, ya en nuestros estudios de Berriozar y Riatía a José Germán Antón, director de la banda de música Doñua. José Germán, eh, Gunon, buenos días. Buenos días. Eh, cumple 25 años la banda de música. En primer lugar, felicidades por la parte que te toca. Gracias. Eh, no sé si recuerdas aquellos años, eh, año 87 creo que era, cuando comenzó eh, la banda de música a dar sus primeros pasos. Sí, sí, se recuerda perfectamente. perfectamente. <ríe> Supongo que esas cosas no se olvidan nunca. No, porque además fue muy bonito el día que, el día que, que debutamos Pues hubo un vecino de Berriozar que empezó en vivo a la banda de Berriozar y total éramos 12 en esos momentos y no teníamos más que dos obras, eh, dos, dos, dos pasacalles. Y fue pues, pues como muy emotivo aquello, ese, esa espontaneidad. De 12 integrantes que erais en un principio, ¿cuántas personas forman ahora? ¿Cuántos músicos forman ahora la banda? Actualmente 52. 52, o sea que bueno, digamos que, que ha dado un salto cualitativo importante, ¿no? Sí, sí. Ahora está más o menos estabilizada, pero el salto ya lo dio hace años. O sea, llevamos pues llevamos ya varios años eh, con este con un número más o menos similar, uh -huh. ¿sí? porque la gente pues, bueno, pues, eh, tiene sus compromisos, conforme van creciendo eh, hay que tener en cuenta que la banda básicamente se nutre con los alumnos de la escuela uh -huh. y entonces, pues, bueno, tal y como van creciendo, pues, eh, sus vidas van cambiando, tienen que salir a estudiar, trabajar, uh -huh. etc. Me imagino que será difícil para mucha gente mantener ese compromiso y tendréis que andar renovando músicos, ¿no?, ¿O... Sí, sí, así es. O sea, lo que te digo, la demanda hoy en día es muy grande, de, de eh, decir que, que hay una competitividad terrible en la vida y tienen que salir, la gente tiene que salir fuera y, y por lo tanto, pues bueno, los que viven aquí en Berriozar continúan ahí en la banda, al pie del cañón <risa> y, y vamos manteniendo ¿Qué actuaciones tenéis programadas? Porque digamos que los grupos, los diferentes grupos que hay en Berriozar suelen tener varias actuaciones programadas a lo largo del año, ¿cuáles son las de la banda de, de música? ¿Cuáles son las, las principales? ¿Los principales conciertos, actuaciones que dais a lo largo del año? Bien, nosotros tenemos un ...un convenio con el Ayuntamiento de Berriozar... ...en el que pues, por una serie de actuaciones nos da una cantidad... ...para poder pues, pues eso, subsistir un poco de cara a... ...lo que nos interesa es eh, realmente pues eso, descubrir las necesidades... ...que pueda tener nuestro pueblo Berriozar... ...y con el Ayuntamiento, pues, como te digo, tenemos un convenio... ...en el que tenemos que hacer pues una serie de actuaciones... ...en primavera hacemos el día de Berriozar, eh, el día de San Isidro... ...en fiestas eh, tocamos dianas, pasacalles, bailables, uh -huh. el día del cohete... Eh, ...concierto, en Navidad hacemos también el día 26, el día de San Esteban... ...pues hacemos otro concierto, participamos en la cabalgata de Reyes... Y bueno, estas son las actuaciones básicas y las que les damos prioridad siempre ante cualquier otra, ¿no? Uh -huh. Luego, pues tenemos contrataciones eh, de otros sitios, Ayuntamiento de Pamplona, por ejemplo, y otras poblaciones, y, y también pues hacemos eh, dentro de lo que es nuestra programación como banda, hacemos intercambios con otras bandas para poder eh, ofrecer al pueblo de Berriozar también pues eh, otro otra banda otro otro sonido que uh -huh. no sea nuestro solamente uh -huh. y con ello pues también a la vez eh, ampliamos un poco nuestro pues nuestra nuestro círculo de, de amistades eh, en cuestión musical y damos a conocer nuestro pueblo también por otros sitios sí sí que lleváis el nombre de Berriozar a, a, mutro, a muchos a muchos muchos lugares a muchos rincones y me imagino que en estos 25 años eh, habréis estado en multitud de sitios habréis ofrecido infinidad de conciertos eh, y supongo que tú también personalmente tendrás tus favoritos. O sea, habrá algunos que los guardas en un en un rincón, ¿no? Eh, y que, ¿cuáles, ¿Cuáles serían esas actuaciones o, o esos conciertos que con más cariño recuerdas? Eh, pues mira, todos son bonitos y. <risas> Y no sé, yo todos, todos los guardo con un gran recuerdo y con una gran ilusión. Sí que es cierto que hay gente que ya conocíamos de antemano antes y que guardas una relación pues diferente con ellos. Pero realmente en todos los sitios donde hemos estado nos ha tratado sumamente bien y bueno, ahí anecdóticamente bueno, pues, eh, fue con, cuando guardamos y que guardamos un buen recuerdo de cuando fuimos a, a Francia, uh -huh. eh, que estuvimos pues en dos ocasiones Y estuvimos pues en París una semana, estuvimos también haciendo un concierto en Futuroscope, visitando Euro Disney, uh -huh. en fin, que hay, hay muy buenos recuerdos de todos los sitios, todos te, tenían su, su cosica, ¿no? Uh -huh. Pero sí. bueno, sí, sí, pero, pero esos eso es que nos estabas contando, pues igual es un poquito más especiales, ¿no? Que, sí, así es. Uh -huh. eh, este mismo sábado, hoy, perdón, este mismo domingo, comienzan las celebraciones, los actos de celebración de ese 25 aniversario. Mm, cuéntanos un poco eh, cómo va a transcurrir este, este concierto del domingo. Va a ser un concierto recopilatorio, ¿no? Sí, dentro de lo que es la, la Junta y para los actos del 25 aniversario, pues decidimos hacer un, un, una serie de conciertos extraordinarios a lo largo del año, además de los compromisos que ya tenemos, sí. eh, eh, y en el cual pues, nos pareció bonito hacer eh, pues, un concierto con obras que durante estos 25 años pues, eh, hemos ido interpretando <coughs> obras, ...que al público pues, le ha gustado y que a los propios músicos de la banda pues, también. Este uh -huh. sería el primer concierto, concierto recopilatorio. Uh -huh. Luego, en el mes de marzo, el día 18, también tenemos programado un concierto... En el, que, ...en el cual, pues un concierto de obras con solistas, pero que los solistas... ...la particularidad es y, y, pues, que, que son solistas de la propia banda uh -huh. y son conciertos serios... Conciertos serios me refiero a que ya pues, son obras clásicas también, aunque hay, también hay obra moderna, eh, eh, pero pues, eh, estamos hablando ya de Meldenson, uh -huh. eh, Mozart, eh, Brahms, eh, en fin, que son ya pues, pues, conciertos de, con un peso. Eh. Sí, sí, no, no, no es lo mismo que, que hacer en un pasacalles en fiestas. Vamos. Efectivamente. <ríe> El tercer concierto que tenemos pensado también es un concierto de bailables, aprovechando que los gaiteros, de Berriozar también cumplen 20 años. Uh -huh. Pues hemos eh, comentado la posibilidad de, de poder hacer un, unos bailables en prefiestas en la calle, eh, y, y, eh, en el cual, en pues, la banda de música, acompañaríamos a los gaiteros y a, también a Chistularis uh -huh. a hacer un concierto pues, de folclore. Y, por último, pues ya eh, rondando los meses de octubre, eh, octubre-noviembre, <coughs> tenemos pensado también hacer un concierto también extraordinario, aprovechando que también la Coral del Carequín, veinte años, eh, perdón, 25, 25 años, ¿eh? pues eh, aprovechamos esa, esa, eh, ese momento también y hacemos un concierto con ellos también en ese mes, eh, pues que estará también muy guapo, porque uh -huh. al final... Eh, Ellos harán unas obras solos, nosotros haremos también unas obras solos, y al final hacemos unas cuantas obras en común para acabar con. Una, un fragmento de la zarzuela, la Gran Vía. Uh -huh. eh, has mencionado el aniversario de la Coral El Carrequín, el, ani el aniversario de los gaiteros, parece <coughs> que... Bueno, y, y el vuestro, por supuesto, eh, parece que, que en Berriozar hay una muy buena cantera de, de músicos y que hay eh, oportunidades ¿no? para, para poder disfrutar de, de buena música aquí en el pueblo. Sí, yo creo que sí. El tema de lo de la coral y la banda pues, fueron dos formaciones que... Eh, ...las fundé yo precisamente y fueron fundadas en el mismo año... Uh -huh. eh, ...por eso yo con ellos sí que, que me acuerdo bien... ¿no? Y, ...y desde luego en estos 25 años toda la, toda la enseñanza musical... ...que se ha impartido en el pueblo... ...pues yo creo que, que de ella ha surgido, han surgido pues bastantes, bastantes componentes... ...de diferentes agrupaciones y grupos que eh, realmente es, es importante tener en cuenta para el pueblo uh -huh. porque tiene una diversidad muy grande o sea, tanto de música de folclore música clásica o música de agrupaciones en fin, de folclórica uh -huh. etcétera. Sí. sí, me imagino que personalmente para ti siendo fundador de dos de las principales formaciones musicales de, del pueblo pues será bonito ver ese salto en calidad y en, en número que, que decíamos al principio, no el, el... El ver que desde hace 25 años ahora pues, se han aflorado ¿no? muchas de esas... Eh, sí, claro, grupos, yo, me, sí. yo me siento súper orgulloso y súper <risas> contento. Y bueno, además, pues también por otra parte, además de que al pueblo de, de Berriazar estás haciendo algo y ves que la cosa va funcionando, pues te das de cuenta que, bueno, pues lo que estás haciendo, pues que creo que se está haciendo bien y con lo cual pues es una doble satisfacción también, sí. Uh -huh. Antes comentabas eh, pues el, el repertorio, lo, los diferentes repertorios que vais a manejar en los diferentes conciertos Que, que ofreceréis eh, dentro de estas celebraciones, de estos actos de celebración. Eh, y me gustaría saber también qué, qué repertorio manejáis habitualmente, porque tiene que ser muy amplio, ¿no? Tenéis que tener obras, eh, bueno, pues festivas, folclóricas, obras más serias, obras de música culta, ¿no? Eh, bueno, sí. tendréis que manejar de todo, ¿no? Pues sí, sí, sí. Desde luego eh, el repertorio de una banda es súper amplio y más en los tiempos de ahora, porque... Eh, pues bueno, la banda tiene que hacer pues, esos pasacalles, esos pasodobles, que es lo típico mm -hmm. de, de las bandas de antes. Sí, sí, que si no os los piden, nada. ¿eh? <risas> los fragmentos de zarzuelas, y intermedios y demás, pero claro, también pues, tienes que hacer temas de pues, bandas sonoras, eh, popurris de grandes músicos como pues, que es Santana, Eric Clapton, mm -hmm. por ejemplo... Eh, tienes que eh, hacer también pues, eh, eh, música de conformaciones que, que van rozando pues, el tema del jazz, eh, en fin, el repertorio es amplio. Y, por supuesto, también temas religiosos, eh, también en el Dial Corpus, pues acompañamos también a, al... al Tantísimo ...ahí uh -huh. en, el, en la procesión. Uh -huh. sí, o sea, y, vale. y luego... Eh, ...también otra cosa que me imagino... ...que será bonita... ...será el, el apoyo, el recibimiento... ...del, del pueblo, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esa, esa relación? ¿La gente de Berriozar... ...aprecia como es debido... Su, ...su banda de música? Yo creo que sí, siempre nos ha apoyado... ...en todo momento... ...tanto cuando tocamos en la calle... Pues, eh, ...o... ...o cuando tocamos pues mayormente en el Salón Mendialdea... del uh -huh. Colegio de Mendialdea... Eh, ...siempre nos apoyamos, hemos recibido siempre un gran cariño e incluso pues, cuando vamos por la calle sin tocar también pues te dan la enhorabuena es muy gratificante, la verdad que se portan extraordinariamente. Perfecto, pues eh, con ese cariño nos queremos despedir también eh, nosotros, José Germán Antón, muchísimas gracias por haber estado aquí en eh, Berriozar y Riatía hoy con, con nosotros y mucha suerte en los conciertos, en, esas, en este año de celebraciones y de nuevo Estorionac eh, felicidades. Muchísimas gracias a vosotros y bueno, quedáis invitados a este concierto, cómo no. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. estamos escuchando los sonidos de la banda de música Doñua de Berriozar, esos aires vascos que grabaron en eh, un disco que recogía los sonidos de Berriozar, de, los, de las distintas agrupaciones musicales de nuestro pueblo y eso es lo que estamos escuchando ahora, con eso hemos despedido a José, Javi José Germán Antón, director de la banda de música y con esto seguimos adelante. Escuchamos un poquito más de música y volvemos a seguida con la Agenda Cultural. por el mar de mi mano een barquito de papel se busca en vano por el mar de mi mano por el mar de mi mano un beso de ala de mariposa se poso in mi boca en las costas de mis dedos naufrago un velero, por el mar de mi mano Un de papel se busca en vano por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, por la falda de una nube, mi corazón baja y sube. Por el brazo de una rama, el aire busca su calma por el mar de mi mano. Un barquito de papel se busca el cabelo tamban por el mar de mi mar por el mar de mi mar en las playas del cariño me pierdo con mis niños y como hemos comentado hace un ratito vamos a ofreceros eh, esa agenda cultural eh, que eh, Se publica el Ayuntamiento de Berriozar todos los meses. Eh, eh, vamos a ofreceros eh, las actividades más eh, importantes, las más destacables eh, que se incluyen en esta agenda. Y, como no, tenemos que comenzar por lo que nos ha comentado ahora mismo eh, José Germán Antón, ese concierto de la banda de música Andoñua. El comienzo de esas celebraciones por el 25 aniversario de la banda será a las 6 de la tarde en la Escuela Mendi Aldea y será un concierto recopilatorio en, la que, en el que se ofrecerán diversos temas que ya se han tocado durante la historia de la banda de música. El domingo a las 6 de la tarde en la Escuela Mendi Aldea. De mi mar, por el mar de mi mar. La semana que viene, a partir del lunes, comenzarán las actividades relacionadas con carnavales. El lunes a las 5 de la tarde habrá un taller de disfraz eh, eh, y baile de Cholín en la ludoteca en castellano. Y el martes, ese mismo taller a las 5 de la tarde, eh, pero en euskera, también en la ludoteca. El viernes a las 5 de la tarde tendrá lugar un festival infantil eh, con la ludoteca Cholín. Y en la carpa del carnaval y a las 7 y media de la tarde un desfile a Artica y salida desde el casco antiguo. El sábado 18 a las 12 tendrá lugar una actuación infantil con Almazandia, el espectáculo Vaya Lío de Cocina en la Plaza Egusky A las 6 de la tarde el desfile principal del desfile de Cholín que comenzará también en la Plaza Eguzki y a las 8 de la tarde una verbena en la Carpa del Carnaval. A las 10 de la noche, por último, tendrá lugar el Toro de Fuego y el martes 21, el último día de Carnaval, a las 7 de la tarde, Puskabilza, cuestación de alimentos por las casas del Casco Antiguo. También os comentamos que el curso de aprender a cuidarnos eh, tendrá una nueva sesión este mes, los días 20, 21 y 22 de febrero, la energía de los alimentos, así se llamará esta sesión y todavía quedan plazas libres. Tendrá lugar de 6 a 8 de la tarde, como hemos dicho, del 20 al 22 de febrero en el Aula de la Naturaleza y con un precio de 10 euros. Eh, todavía podéis inscribiros, todavía es eh, posible. Hoy termina el plazo de inscripción en el, eh, la dirección de email cultura.berriozar.es cultura.berriozar.es Y una salida montañera el domingo 26 a las 9 y media de la mañana. Eh, Mendialdea, Guraso, El Carte ha organizado una salida al monte. Saldrán desde el frontón Luce hacia Osavide, El Chumendi. La Casa de Andalucía de Navarra también celebrará su día, el Día de Andalucía, aquí en Berriozar y ha organizado casi toda una semana de actividades. El viernes 24 a las 7 tendrá lugar el pregón y la elección de las Damas de Honor y Abanderados en la Casa de Andalucía de Navarra el eh, sábado día 25 a las seis y media de la tarde festival flamenco con varios eh, grupos y artistas invitados en el colegio Mendialdea mientras que el domingo 26 a la una del mediodía eh, tendrá lugar una misa rociera en la parroquia San Esteban a las cinco y media de la tarde un concurso de sevillanas en las categorías infantil amateur y profesional mientras que el lunes 27 A las 6 de la tarde tendrá lugar un concurso de gastronomía andaluza y la recepción de platos a concursar será a las 6 de la tarde, aunque a las 8 tendrá lugar la entrega de premios y la degustación popular de todos esos platos andaluces. Por último, el martes 28 a las 6 y media, ese día se celebrará el Día de Andalucía con la actuación de los cuadros artísticos el himno de Andalucía y vino que eh, podrán degustar todos los presentes Por último, os recordamos que habrá un curso de plantas medicinales eh, los jueves de 4 a 8 de la tarde a partir del 23 de febrero y que la semana que viene, del 13 al 18, podréis hacer la inscripción llamando al teléfono 012 o en la sede electrónica de la página web municipal www.berriozar.es. Y cuando faltan 3 minutos para las 10 de la mañana, nosotros nos vamos a despedir. No sin antes recordaros que Berrión vuelve el lunes y además vuelve con un formato renovado. Vuelve a diario. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estaremos aquí con vosotros. Recordaros que a las ocho y media de la mañana tendrá lugar el informativo, el boletín informativo en euskera. Y a las 9 de la mañana comenzará el, informatín, el, boletín, perdón, el boletín informativo en castellano y acto seguido seguiremos con el magazine y las entrevistas programadas para el lunes. Por lo tanto, eh, no perdáis detalle que a partir del de lunes comenzamos con este nuevo berrión. Eh, diario y con muchas sorpresas. Eh, no nos queda ya nada más que añadir, salvo deciros que volvemos el lunes a partir de las ocho y media aquí en el 100.8 de FM y en eguskiplaza.net ordurarte durarte chincho aquí, San! ¡Eta ondo bici. Ayo.